bueno, hasi era emango diogu. Bai. Eh, jardunaldi iraltzaile edo saiakaretan, ba, ikusita zein den eh donostiako ingurutan eh gailandatorkigun eh gailandatorkuna, eh berazke ikuste genon eh, momentontan momentu dauden taldea eh antidesarrollista edo aurkezpena egitea, beraien borrokaren ondiken horakoak eta aurkitzen ari diren egoeren goe, azalpen bat jasotzea. E, gertuago bizitzeko eta beraien borrokara batzeko, informazio goiago egitzeko. Eta emendazkagu Josecho Lukas lurraren horren aurkezpena egiteko, Mikel Alonso satorralaiatikan eta Josune Dorronzoro berartza bitikan. Gipuzkazutik ekoa, e, etortzekoazen, ez dakagu kontrakoaren informazioarik agian beran berandago engantzatuko da, espero dugu. Besteri gabe, gogorera zi e, mikrofonen erabilpena, e, zintziliki irratiko lagunek e, emisioa eta zabalpena egiteko, eta itzulpenak tradukziones e, norbaitek behar du, gure artean kudeatu den ari gera egun hauetan, ez? Bueno, ba, ba horrera. No sé, alguien que lo sostenga. Eh, eh, bueno, ¿proposisteis ¿sí a alguna persona de...? se a de esta iniciativa que seguramente os sonará eh, pues, eh venía aquí con, contar un poco que, que andamos haciendo, que andamos pensando y, y bueno, pues aquí, aquí ya afectamos. Em eh... Ah, خوé. Bueno, tampoco había dicho nada de muy importante. Bien, eh, en la iniciativa Satorralaya, que pues es una especie de grupo más o menos informal, más o menos eh, eh, de gente de gente bastante cabreada por, por algo que, que en esta ciudad efectivamente sí se constató no que, que que bueno que construir un túnel de 4 kilómetros y pico por debajo de la ciudad gastando un pastizal gastando más de, de 200 millones de euros aunque esto nunca se sabe cuánto resultaría al final pues es algo que produjo bastante estupor y bastante cabreo eh, os he traído luego se puede repartir algunas de de las cuestiones que hemos publicado y que, y que bueno, pues sonará, se han convocado tres manifestaciones, se intenta estar eh, al tanto del devenir jurídico de la cuestión, ni que decir tiene que lo, lo tienen muy atado. Tienen un... Pagamos un ejército de abogados, de técnicos, de de entretenedores eh, pagamos a mucha gente para que este tipo de pelotazos y de y de obrones salga para adelante. ¿Cómo conecta esto con el desarrollismo? Pues pues evidentemente eh, hay que calificar así una iniciativa que desde lo público, supuestamente desde lo público, desde el Gobierno Vasco intenta y reestructurar y violentar no solo el medio natural sino también el iniciativas que se han, se han trabajado también desde las instituciones durante años para conseguir un sistema de transporte público de cierta calidad, un sistema de transporte público que va eh, evolucionando pues bueno de una manera no desbocada hasta ahora, ...y cómo efectivamente eh, decía eh, claro que puede cl claro que es desarrollismo puro y pu puro y duro el hecho de organizar un sistema público que compita con otros sistemas públicos en este sentido eh, bueno os habrá ido sonando habréis oído leído cosas participado en alguna de las iniciativas eh, es un proyecto trufado de mentiras Eh, algo inherente absolutamente a la lógica desarrollista es decir hay que hay que mentir hay que engañar hay que intoxicar tienen sabemos medios sobrados para hacerlo tienen eh, hay todo un aglomerado de intereses corporativos eh, dominantes eh, en torno a bueno pues eh, en torno a los lobbies del hormigón en torno a a determinados partidos políticos, eh, en torno a medios de comunicación, al final lo importante es facturar. Otra cuestión muy inherente al desarrollismo, ¿no? Eh, todos hemos reflexionado alguna vez, seguramente, acerca de esta relación entre más facturación, más producto interior bruto, más felicidad, más bienestar. Estos son uno de los paradigmas del desarrollismo que no están dispuestos a, a, a que se cuestione. Efectivamente, te, te llaman de todo, te llaman... Quien cuestiona esto ya queda efectivamente marcado. Este es un territorio pequeño, aquí nos conocemos todas, nos conocemos todos, y claro que el estigma sobre la disidencia lleva construyéndose desde hace muchos años. No, eh, no sé, solo de deciros que yo me gustaría oír a hablar a otras personas. Eh, nosotros estamos en un punto en el que también hemos explorado la vía jurídica. El viernes presentamos una un recurso ante el contencioso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por una cuestión no solo formal, sino Efectivamente se salta su propia eh, legislación a la torera, o sea, un proyecto que inicialmente se plantea, si os acordáis, en el año 2011, que se paraliza la obra porque aquello no se tenía por ningún lado, incluso el proceso propio de ejecución de los trabajos, eh, y que bueno luego se retoma años después, incluso después de que el Gobierno Vasco calificara este proyecto de faraónico… Bueno, pues sostienen que el estudio de impacto ambiental la declaración de impacto ambiental de entonces es válida para el de ahora esa es la ese es también el límite para el proyecto que quieren acometer ahora nosotros decimos que no el, el gobierno vasco sostiene que es que la obra no se ha parado sino que se han suspendido los trabajos durante cuatro años y tal o sea eh, el, el mundo jurídico es otra historia es, es, es responde una lógica totalmente diferente no ...hay las cuestiones formales... ...de lógica cartesiana... ...de lógica... ...bueno, perdón por lo de cartesiana... Pero, eh, ...no rigen, ¿no?... Eh, esa es, también, ...esos son los límites... ...de nuestro movimiento... ...tenemos que... ...ante nuestra falta de, de, de, de, de potencia... ...para defender... El, ...los bienes comunes de otra manera... ...tenemos que... ...también echar mano de estas... ...de estos desajustes... ...que ellos tienen, ¿no?... ...pero bueno ahí andamos, ¿no? Eh, han empezado con las expropiaciones, con el proceso de expropiaciones en el antiguo. El otro día, también, la semana pasada, eh, presentamos 300 y pico alegaciones. Eh, yo os animo a que os intereséis por un movimiento que, que, bueno, pues que... Yo creo que podemos cuestionar muchísimas historias en torno... Eh, a, un, ...a una macro obra como esta, ¿no? Eh, os animo también a que os intereséis por una coordinadora que existe a nivel europeo... ...de grandes proyectos inútiles e impuestos, GPII, se encuentra muy fácil en internet... Eh, ...a nuestra escala, a la escala del territorio de Guipúzpa, de donostialdea está ...este disparate, esta absoluta majadería de obra... Eh, yo creo que pudiera eh, y va a ser nuestro intento en los meses siguientes eh, pudiera aglomerar también otras organizaciones sociales otras iniciativas quizás hasta otros sindicatos de hecho eh, incluso cuestionarnos cuestionarnos también algunas de las invariantes o de las de los paradigmas no sé ni cómo llamarle de lo que marca tú de lo que hasta ahora venimos entendiendo como un movimiento social no eh, ¿Qué es participar ¿Qué es implicarse eh, eh, cuáles son las cuál es la figura colectiva de, de, de, de, de, de los activistas de las activistas eh, yo creo que en estos tiempos de, de tribulaciones ya de entrado el siglo 21 tenemos eh, sos ahí nosotros también estamos intentando eh, poder sentirnos libres para eh, en, un, en un territorio además ideológico y de práctica tan codificado tan normalizado no como es la izquierda esta globunda que nos que nos quita el sueño que nos atrapa que nos seduce que, que yo que sé qué, pues quizás sea un buen momento también para cuestionarnos qué La, los nuevos movimientos sociales ¿cómo tienen que plantearse eh, parece a veces se han derribado ya se han caído los las eh, eh, todas las veladuras ¿no? Eh, o, o algunas de las veladuras que se habían extendido para no pensar para no darnos cuenta de que muchos de los movimientos sociales eh, eh, son son son franquicias de determinadas fuerzas políticas. Esto no es eh, no es algo que trabaje en favor de los movimientos sociales, esto es una opinión más personal, esto no, no hay ninguna resolución de esa torralaya al respecto, pero bueno, era algo que quería decir. Eh, todos estos papeles son para que los uséis, luego también hemos tirado esta mañana, de, voy a tirar el fotocopiador un ratico y entonces también queríamos hacer una donación de unos pequeños pósters para la casa. Eh, yo qué sé, eh, quiero escuchar a, a otra gente, a ver a ver qué pasa con el desarrollismo. ¿no? Eh, os animo también a interesaros por un libro, que seguramente un texto ya clásico y tiene pocos años, que seguramente conocéis, eh, que es ¿Qué es el decrecimiento? de Carlos Taibo, un manual editorial La Catarata, que yo creo que ha sido muy visionario en muchos aspectos, en el buen sentido, y que yo creo que plantea cuestiones claves para los próximos años. ¿no? Eh, todos los lobbies del hormigón, todos los lobbies desarrollistas, tienen mucha hambre después de estos años. Eh, el treinta y tantos por ciento de la capacidad productiva del sector de la construcción en Euskal Herria, sector no obsoleto de maquinaria, de medios no ya de gentes que han sido despedidas, pero está parado, está parado, 30%. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta explotación hay detrás de eso? Y está parado, está ahí en garajes, gastan lo mínimo en mantenerlo. ¿Qué van a hacer con ello? Pues acometer, acometer contra la tierra, contra Malurra, claro que sí. Está, está, son máquinas que son para eso y hay demasiado talento, desgraciadamente, para hacerlo. Al final no he hablado justo delante. <risa> bueno. Bueno, ni lurraren orrenaren partaidea naiz. Neri ere mikroren aurrean kosta egiten zaiz hitze egitea. Zakate. Eh, Baia, bueno, eh, dugu. Bueno. Eh, kokatzeko eh gure mugimendua astapenetik E, e, da beste mugimendu baten jarraipena, ez? Eta da bere garaian goratuko zaretenez, e, Jaizkibel, Jaizkibelen superportu bat eh eraiki nahi zuten. E, hortan aritu ginen eh urte luzez, 2001etik kan 2011ar arte, eh borrukatzen eh proiektu hori, ez? Ba, esan behar da, ba, bere momentuan pues, e, garaipen txiki batzuk e, lortu genituen, e, hor zundeaketak egin behar zituztenean, eta ba, beraien akatzak e, probestuz ba, lortu genituen gelditzea, hori joan zen atzeratzen e, e, proiektua, eta gero ba, e, krisialdiak eman zion e, e, pues, lurperatzea. Ez, e, eta, bueno, ja pete tekan eta ba, desabertu dintzan, baztertu zuten. Oa indik, pentsatzen de worka joan korreta dutela, baina e, ja nahiko desfasatua da dituen proiektua ez. Baina, honekin batera lotuta zegoen e, plataforma logistikoa ez. Eta, pues noski, e, e, desarrollismoaz bizi diren alderdiak eta konstruktorak e, Eh bueno, ba, esaten zuten lotuta zegoela plataforma logistikoa eta e, superportua, baina gu ba genekigun bata eh desagertuta alata ere bestearekin jarraituko zutela edo saiatuko zirela, ez. Ordun horre eh burutu genuen ausnarketa bat, ez? Eh eh hainbatetan eh energia pila bat zurgatzen e, e, xurgatzen dizu, ez? Izan ere eh Denbola guztian, ari zara e, e, ba, kontrako mezu bat, ez, egiten, osea, superportoen aurkako, eta, bueno, horre bere momentuan e, baitare e, txipaldak eta bat egon zen gure artean, eta e, jaizkibel bizirik, ez, osea, aldeko mezuak zabaltzen, ez. <him> eta, e, pues hori, esaten duena, ez, osea, amar urte horiek, e, ba, e, guretzako luzeak e, izan ziren, Eta planteatu genuenean, e, Plataforma Logistik hori aurre egiteko, zernolako e, militantzia edo aurrera amango genuen, hausnartu ba, genuen ezin genuela jarraitu e, aurrekoan bezala. Ez? Beste, beste modu batera egin behar genuela. Ez? Eta orduan Plataforma Logistikoan kasuan, erabaki genuen piskabat, e, e, ba hori, e, elementu aktiboak eta bilakatzea eh bat e, garatu ahal izateko edo saiatzeko behintzatez. Eta bueno, hasierran plantatu genuen eh ba eh egingo ba, genu, genukela ola, landak eta txiki bat okupatuz eh terrenoren bat eta eh ezkenekigun oso nondik eh hasi, baina baina bueno, e, piztinara bota ginean, ez? Eta besoi, e, 2008an, hausnarketa hori burutu genuen, eta bueno, san behar da, e, e, gaintzurizketa, dela plataforma logistikoa burutu nahi duten tokian, e, PTS foroestalean e, kalifikatuta dago maila e, mailandiko, nekazatitzarako mailandiko e, gunea bezala, ez? Eta E, edozein jarduera burutu eskeroz eh e, zera eh ba nekazaritara lotuta egonbarto litzateke eh eta hor gertatzen dena gero realitatean ba, da e, e, lurralde antolaketarako zuzen arauetan egiten duten trampak, ez? E, ba, fiskat Mikele komentatu duzuena zuena, eh? Osea, hor eh bat egiten dituzte eta eh e, lurralde antolamendurako, hori hitz egiten ari nahi naiz de las eh dotes erderas directrices de ordenación del territorio eta hor ba, nola jolasten dute, es hasieran eh e, bailara baterako zegoena aurreikusita e, e, jardun jardunbide bat gero e, nagusitu egiten zaio, ba, ba beste bat, es PTP'an e, kasuan eta E, zuzendu beharrean nekazaritzarako, azkenean e, logisti, logistikarako e, zuzentzen da, ez, e, e, gaintzuizketan kasuan, ez. Hor, e, erabilpen maltxur bat egiten dute, eta hori salatzen dugu, e, zeren e, iruditzen zaizkigu lurralde antolaketarako zuzena arauak, edo dot be, e, beharrezkoak direla, baina ez e, erabilpen maltxur horretatik, ez, Osea, lurralde antolatu egin behar da, baina errespetatu behar da, e, tokian tokiko e, esau garriak eta hori e, da egiten e, ez duten anoski. E, orduan, ba, e, bere garaien, eragaki genuen, e, esaten nuen bezala, ba, e, okupatzea forualundiko baserri bat eta e, lurrak ez. E, Itz egin genuen e, e, lurrak e, kudeatzen zuten hartzaiakin eta ados, adostasun batera iritsi ginen, ez. Behaiek egiten e, e, zuten e, belarramuztu eta bueno, guk e, proposatu genien zeintzen gure e, proposamena eta pues, e, e, ba, onartu zuten eta, eta hola, ziren. Ziren? Mm. Honekin ere, esan eiret, aldarrik atzen dugu la okupazioa, lurraren okupazioa, izan ere e, e, lurrigabeko mogimendu bagara. Eta e, beti lurrak eskuratzeko e, planteatzen den dikotomia horretan, e, zera e, edo erosi edo alokatu guk e, planteatzen dugu hirugarren bide badagoela. Eta da okupazioa, e, lur publikoen okupazioa e, beste erabilpen bat e, bultzatzeko. Ez eta hola hola hasi ginen, ez? Eh eh balorra okupatuz eta bueno, eh babatean e, pues hori eh e, gantsuzketan baziren beste bikote bat konsumo talde bate eh eh hartu bazuela eta azkenean eh kal egin zuten eta guri proposatu ziguten eta horrela hasi ginen e, konsumo talde batekin, ez? Eta bitarte honetan eh 2011tik kan onera gara aprobetxatu dugun denbora eta eh joan gara garatzen alternativa bat, e, gaur egun e, kudatzen ditugu e, tarea, bueno, ia ia bietarea e, Urruion Agroaldean etarea ta Tardi, eta gero mantentzen ditugu okupatua beste zonalde bat iturriinen, eta pues, osotara hori, pues, e, e, ia biettarea ez. Esan berda, baita ere jokatu dugula bai, okupatu egin genuen, baina esaten e, duan bezala, e, gaur egun e, terreno nagusia daukagu agroaldean, hor bat zegoen... E, e, pertsona bat beste nekazari bat hasi zena eta e, itota zegoela e, zela abastorik ematen, eta gu ikusita bera ustekotan zegoela proposatu genion e, e, batzea, ez? Elkartzea, eta e, bos, irutzen zitzaigun e, e, nekazari bat galtzea guretzako ere galera bazela zela, ez? Orduan e, e, elkartu ginen, eta eta olasea hasi ginen e, Urbioko argualdean, ez? E, lehen sektorean sartu ginen e, buru belarri, gaur egun gara baserri hogeita bateko partaideak eta baserri sareko partaideak eta saiatzen gara egoten e, ere, ba, lehen sektoreaekin e, erabakitze egune garrantzitsuetan, e, ba, parte hartuz, ez? E, Eta horre, ba, zan behar da, gaur egun e, e, pentsatzen deten txungo zenutela, zaldibin bere garaian aurreko forru galdun diak, ba, eraldatzeko planta bate martxan jarri nahizuela, eta, bueno, horrengoko e, forru galdun inungo interesik ez du e, erakutsi, eta saiatu da, e, nola baite, e, ba era pribatu batean kudeatzen, baina e, aurreko eh foru, foru aldundiko eh e, partaideak, osea kontseilaria edo ba, ondo lotuta utzi zuen eta e, e, planta hori erabil, erabilpen publikoz e, e, garatu behar izan, ez? Eta hor ere, ba E, ikusi dugu e, foru aldundiak ginengo interesik ez, ez duela eta eh eh e, dute, e, dute gure esku, bueno, gure esku eh biolur eta e, e, nekazarien eh nekasarien eh esku egondira zalantzak baina eh e, baita ere ikusten dugu kristona aukera dagoela, ez? hori e, e, garatzeko, ez? Eta ordun ba, e, ba hori, esaten nuen bezala, erabakigune horietan gabiltzela, ikusten, osea, irutzen zegu lehen sektorea e, bultxatu behar dela, eta, eta bueno, hori da e, zea bat ez. Nik uste, ba, garrantzitsua dela pixka bat eskarreko ikuspegitikan, egin alternativa planteatzea beti izan da pixkat e, tabu hainbat eh, mugimendu antidesarrollistetan e, alternativarena izan ere eh e, ba batzutan saia da, ez? Eh eh e, teknikokiola planteatze baina gure kasuan ba aukera ba zegoen, ez? Osea, ba, guk eh eh e, lurrak landuz Ba, garatzea alternativa proposatzen e, aliantzak beste e, nekaseariekin. Eta hortan gabiltza, ez? Osea, e, e, guk ez dugu konpetitibidadea e, gure artean e, e, e, ikusten. E, eta e, piskatoria e, ari gara sustatzen, ez? E, Nekasearien arteko e, aliantzak, ez? Ja, o sea, biskarte eh e, autzis eh pues e, batean, e, e, e, ba, arteko ezin ikusiak, eh? Ez? Ze ba hori edo e, horre batez ere, bueno, basari sarean eta eh eh basari sortu diren nekazari berri berriak, ba, beste ikuspegi bat eta Pues, aliantzako horiek ba, e, denak ontzat hartzen ditugu ez. E, hori guretzako e, funtsezkoa da. Esan behar da, e, nekazaritza sektorean e, azkeneko urtetan eman dako e, alta guztiak ekologikoan e, izan dira ez, bueno, ehuneko laroita marra, datu garrantzitsua da, Horrek erakusten digu, horna ba, ba, da berri bat e, dagoela e, e, lehen sektorean, eta hori, ba, ba, hori, ba, zinez e, garrantzitsua da, ez, e, beste ikuspegi batekin, agroekologiarekin, eta e, e, lurraren zikloak errespetatuz, e, eta zagrokimik gabe, noski. E... Ne, e, alternatibaren kontuarekin jarraituz pizkat iruitzen zait, e, e, ezkertiar e, muimenduak eta e, e, alegin bat egin beharko zutela, e, proiektatzeko, beraien, e, e, zea, ez, e, e, txiki horiek ez. Alegia, ba, e, panfletuak eta zea, dotragan gantodo, baina batzutan erakutsi egin behar ditugu, eh zentro dirangulare alternatibak, es. Bestelaz e, pues, e, hortan gelditzen da, es. Bai, e, bueno, ez dakit, e, ondo azaltzen naizen edo baina baina eh nikuste egin beharko dut ukela alegin bat, ba, ba norabide horretan, ez? Guk iruikatzen dugu komunitatea eh e, e, osatu ber degula berriro, ez? Eh antzinako E, ereduetara bueltatu behar degula, ez? Eta e, e, bai mugimendu sozialen artean eta ba, e, ba, zaretze prozesu hori e, berreskuratu behar degula eta pues, hortan e, gabiltza, ez? Gure apurra jarriz, e, ez dakit. E, eta ez dakit, zer gehiago... Ipatu momentuz, gero igual, ba, galderan nahi balin baitu zuen duzatu, baina nituen gauz behiago, baina guaine... Ah, bueno, a, e, alternatibaren kontuarekin jarraituz, ba, e, pentsa zue plataforma logistikoak azaleran hartzen ditu iruro, eta mar ez? Tarea, ez? Eta guk e, kontunatu gara, ba, eztarea batekin aldi dugula helikatu egun e, e, familie. Orduan, E, iruraitamar hectare hauek ematen dute zazpi mila familia likatzeko. Or, e, ja alternativak hartzen du bere ez? E, ordu, e, e, inkluso e, beraien e, e, zea e, datuak erabiliz e, kalifikatzen dute e, uta bat, unidade trabajo nekazaritan bos, e, bos mila metro kadratuko e, Hortuaren kasuan, bos mila metro kadratu dira uta bat ez. Eta hori da lanpostu bat. Alegia, e, irubaita maretarea ja ematen dute e, e, e, e, eunda berrogei, e, e, berrogei lanpostu. E, Ordun, horrekin esan nahi e, e, ba, dut, alditugulaia datuak erabili, E, plataforma logistiko horri e, aurre egiteko, ez? E, Beraik beti erabiltzen dute, eski lanpostua sortuko ditugu, ez dakizak, baina ez ez dituzte e, gero e, datu eiek e, e, realeaka e, ematen, ez? Ego? Eta dak, badakigu Plataforma logistikoak lanpostu gutxi sortzen dituztela, kriston e, azalera e, hartzen dutela, eta Hori, ba lanpostu gutxi, eh e, momentuz e, plataforma logistikoa eta intermodala, estan bai egoera batean dago. E, berez eh eh PTPan ja onartu zen eta edozein momentutana aktibatu daiteke eta e, pues Ba, guprez gaude, e, e, erasoaldi hori datorrenean, ba, gure argumentoekin eta gure jardunaren bitartez, e, aurrez aurre, plataforma logistik hori e, aurre egiteko ez. Na, bueno, ez, de, ni momentuz nahiko eta gero ba, galderak edo daude nean... Ba, Bai. Momentutxo bat. A. Gipuzkoa zetiketik nator el lehengo gauza barkatu berandu iristea itzlariei eh, sentitzen dut. E, Biga usan nahi ditu nesan lehenengo, nina tor gipuzkoazutiketik, baina horrek ez du esan nahi naizenik aditua ez zaborretan, ez erraustegaren kontuan konkretuki, bakarrik bidean, egin egindegun bidean ikasitako arekin ator, eta horrekin. Eta ere ez, gipuzkoazutik ez dela talde bat, e, hola nahi, uniformea izan daitekena pentsa molde batean edo alternativa bat eskaintzerako orduan igual gero da hortikan pizkade batea orduan e, gauza batzuk bai izango direlaguk guk egindako ausarketaren arabera eta beste batzuk izango dela propioak ez saiatuko naiz ez berdintzen baino igual tabla eh pizkat entzutena ez eh Bueno, Gipuzkoa zutik nola sortzen den hasi baino lein nain egin igual historia txiki bat Erraustegiaren kontua nola junden, igual badakigu, baino hon horrepaso bat ez da gauzaik etortzen inoiz. Orduan, Erraustegiaren proiektua, bueno, duela 15 bat urteia ja hasizen makinatzen eh AJ zegoela diputazioan eta egon ziren, bueno, proiektu mota ezberdinak e, urnietan egingo zala, txingudin, ezakizu, bueno, azkenean eraikizuten zubietan egitea eta eh ateratzen konkurtzora ja erraustegia zein enpresak egingo zuen FCC-kenpresaak dira hizi zuen eta sinatu ziren adjudikazioak eta orduan ja legealdia bukatzen zitzaiela eta utzi nahi zuten proiektua prest ez orduenez egoteko komo lotuta egoteko eta eh jarraitu behar izateko proiektuak aurrera naiz eta hiek esatera eh Hori ja, bihata maikan diputazioan EH Bildu eta Donostiko Gaudalean ere EH Bildu jarri zan, eta arduan haiek e, gelditu zuten, ja, sinatuta zegoen obra hori ez. E, EH Bildutikan, bazegoen beste alternatiba bat, zaurren arazoaren arira, e, proposatzen zuten ondakinen kudeaketarako planta bat egitean, nun, e, atezatekoa jartzen, herri bakoitzarin arabera, e, donostin, bosgarrenko entainerra izango zen, bakoitza moldatua, baina atezatekoa sustatus eta bertziklapena sustatus, horrez gain, ondakinen kudeaketarako planta bat egitea, e, nun, ez dakitze prozesu kimikoren bitartez, e, energia berreztagarri aterako zen bertatik eta zubietan bertan egiteko. E, ere, bueno, esan bar da, eh EJak obra prestuzteko aurreko legealdian eh diruriketzegoela eta bankuarekin sinatu zituen kreditu batzuk e, ba, aurrera eraman analizateko azkar eta eh batzuk sinatu zituen Santander eta La eta horren aurre, ari dira, e, dira gaur egunde dauden zorraundiak 60 e? milioi eurora igo daitezkenak eh interes hoengatik. Bueno, Total, eh, EH Bilduren legislaturan, eh, bai eh, atezatekoa jarri zen herri batzuetan, eta eh, beste batzuetan bosgarren kontainerrarekin, bai sustatu zen birtziklapena, eta handitu zen birtziklapen tasa, eta... Eh, Bestale batetik, beraien legislaturan egon zen izugarrizko boikot e, mediatikoa, bai boikot kampaina, e, bai herrietan, bai kusi genitu, nola, e, balkoetan jartzen ziren e, postzabor poltsak, e, gero mediatiko kiere, bai, bai, atezatekoak ekarreko zituen usaitxarrak, eta erratoiak, eta egia da, e, bai zela gauza bat beldur bat ez, jende asko zeukana, inkluso... E, Erresultatu jailean kontratzen egon jendea, baina bai zen gauza bat asumatze zela, es gaurregun hitz egiten duzu berraniko edo beste toki batiko pertsonatekin eta ez daude arratu gehiago kalean eta ez da gauza itxarra, baina bai izantzen gauza bat nahiko fuerte e, jozuena eta ere bai ba bueno, igual e, ekar zituenak ere bai deskonfiantza batzuk EH bilduren proiektuarekiko. Eh, urrengo legaldian orduan EJak irabazten du berriro diputazioan, Edo nesteko udalean ere bai, so batera egiten du, bueno, koalizioa zenbait gauzetarako. E, eta orduan EH bilduren e, legislaturan geldit, geldirik egon ziren hainbat obra azten dira berriro eta oso azkar, ez. E, 2008a da beste ere duat, momentuan hartu zena, ba, luegon ondoren pixkat edo beste motabateko narabidea izan zuena, EH Bildurekin, derrepente berriro aldatzerakoan e, udala, ba, oso fuerte hartu zen, ba, bueno, erraustegiaren agauza bera. Ez? Eta orduan berriro ateratzen da konkursora, erraustegiarek itzarena, eta beste enpresabatek ira azten du, ez, urbaserrek. Orduan, eh FCC Astendas Átenez aurrekoa adjudikazioa jaiz sinatua zegoela eta berari zegokiola eta nola orain berriola tratut zela beste konkurso bat eta beste pertsonalitate emate zitzaiola eraikitzekoa. Ordun hor egon bat, bueno, total esan dio dela FCC Seriesets, eh eta aurbaserren presarekin jarraitzen dela. Hori a ja, grandes rasgos. Orduan oraintze gaude e, puntuaten, puntu ja hasiko diren obrak, eh estakak de hecho ya ja, jartzen, eta bueno espero zen aste santua gero astea ora indikan ezago seinale hondirik baino ja Orduan ba horren aurrean zein da erantzuna eh gondira erantzun mota ezberdinak hasieratikan 2015 urtetik hasizenetik eh egondar austegiren arkako plataforma bat e, pixkat, ere garaiantana siziren ere beraien aldetik mediku batzuk biltzen, itzaldiak ematen osasunaen inguruan e, azaltzen, nola ze kalte eragingo zituen eta bar, e, gero pues bestaldeada agurasozez, eh beraien aurren etorkizunar in alde edo eh sortu den beste talde bat, zero zahortaldeak biziklapena birtzi sustatzen herrietan ere bai. E, ja. Eta, bueno, e, erraustegiaren proiektua posible da, seren bere garaian, aurreko legislatura hietan GHK sortu zen, dela eh como instituzio bat behartzen ditutula Gipuzkoako hiri eta herri guztiak e, kudeatzen zaborra elkarrekin, ez? Eta arduan, horregatik e, proiektu bat sortzen baliada erraustegia dena eh JHTKaren baruan dauden herri eta hiri guztiak onartu behartuta daude onartzera bertan egoteagatik, ez? E, orduan Bueno, ba, presioa, e, rastegaren kasuan, prezioa ez denez egiten e, zenbat zabor sortzen dezunaren arabera baizik, eta batez ere zenbat biztanle dituzun, egon ziren momentu batean ere bai, herri batzuk, pues ikusizutenak, karo, gaizkia atratzezitzaela horregotea, ez? Ai bidez, e, pues donostiak e, dituen biztanleku puruaren eta sortzen duen zaborraren arabera, agian bere zabor tona kostatuko da, egun euro eh zabortegira, osea, erraustegira sartzea eta berastegi batek dakala birziklapen tasa asko zaltuagoa eta biztanle gutxiago ateratzen zaio 2000 eurotan zabortona, ez? Orduan, e, karo, claro, horren aurrean egon ziren herri batzuk pentsatzen ea ba zen posible ateratzea edo ez, eh geatxika horretatik, totalez ez. Eta e, ez dute jarraitu aurrera, ba beraien arrazoengatik. Eta, bueno, e, kontesturtan ere, ba, duela urte batia, esabertzen da, gipuzkoa zutik, ibule ertzen igual, erraustegi abezela, proiektu bat zabalagoa, e, negozio bat bezela ere, bai, ez? Zoraz aldeti, ba, zodela beste batzuk hortan mugitzen, ba, bai, negozio bat bezela, Eta orduan, pues, eh, san bezala eh, 2006aren proiektu, kulturproiektua donostian zenez, eta eh, turismoa sustatzen ari zenez, eta bakea eta izenean iria saltzen ari zenez, eragak izena kanpada bat astea, eh, iru bat aste irauntzuena, ah, asierangipuzkoa plazan, eh, bule barrera ere basa izan zena, pixkat maiganean jartzeko gertatzen ari zena. Eh. Eta, bueno, baida egia, momentu horretan lortu zela... Eh, origai amaigainan jartzea, e, jende asko pasatzen zaena galdetzea, informatzea, guk ere, ba bueno, esotuz, bai, kontra nago, no, baina igual horzo has ikasten zergatik, zer dagoen benetan horren atzean eta ta bueno, sortu zuen posestabaida batzuk, egon ziren bertan hitzaldiak, e, mobilizazioz ezberdinak, kontzertuak, bazkariak eta bueno, pos iraunzun hiru e, gero, ba momentu batean ikusi zan eh Bai zela formatu berdinarekin jarraitu, ez? E, erretzena izala jendea taola eta eraikizan ba pixkat herrietara pasatzea eta gero hor izan udara eta ba piskat beraka egin zuen. Orduan, eh, bueno, egia hiru aste eta bueno, gerora ere bai egin diren ekintzetan, ba ziei gaitasun sozial bat ira zela, ez? Eta eh importantea izan zela hori, zeren eraikitzeko justo eh hitz egiteko da izen momentua zen, astena da izen oraindikan komo bat segon denbora ere eh, jendeak azteko posizioz pues, berdinak hartzen. Aureko kampaina mediatikoa eh, atezatekoa entabar eta kontrakoa izanbazena infortea, pues bueno, honek eman zuen ere bai beste ikuspegi bat erraustariaren eh, ari da. Eta, bueno, igual pixkat, egipuzkoa eh, zutik egiten eh, genuen irakurketa, zen nola eh, saltzen den zaborraren beharra, oza zaborraak udeatzekoaren beharra, pues, behar bat bezela, e... Eh, deno daukaguna eta horren alde egiten den zerraiz bezala. Ez da, como soluzio perfektua emango goa litzu bezala, dagoen e, arazo bati eta orduan horrek pues, iraazten du e, zilegitasunaz erraustegi araikitzeko. Baina, klaro, e, manipulatua da, ez eren, eski azteko EAJ sartu zenetik berriro, Egon, da, egon dira hauzoak e, bazituztenak bosgarren kointan erra eta pues, derrepente desagertu direnak eta horrela ez. Esa badago hor, behartu bat, e, behar bat interpretatzeko modu bat. Orduan duan, e, klaro, saltzen da, pues, soluzio perfektua bezala. Ez dukutxatzen, e, modernoa dela, erreza, ez dela riskutxua. Baina, beraien argumentuen kontraargumentu pilo bat daude ez, kontrakoa dirazten dutenak. Eta, bueno, guk ere bai e, itzegiten genuen, ez, azkenean gure hondak gure ardura direla, ez, eta e, askotan astutzea egola hori, ikusten deguza horrena zerbitzu bat bezela, ez, eta e, errexena da, como imaginatzea, torriko dela zerbait, eta desagertea araziko duna guk sortzen deguna, baina horrek, oso ezak izapuntura, baina ere... E, Gentzen digun, guk gure ondakinen gainean daukagun ardura. Pus, gu bizikoa ginean mendipuntan eta badakizu, igotzen dezun guztia gero jetxibar dezula, igual pentsatzen dezuen basepile bat erabana aurretik, ez? Dino, klaro, hiri e, eredu batean olakoa, errezen dizun, ere baik ontxumori eramatea, ba, galtzen dezu horren ardura, ez? Bueno, vale, e, Naiz eta EH e, Bildutik aurkezten zen beste alternatiba bat, izango zela e, ezain kutsakorra edo ez kutxakorra eta bar, Ere da e, beste makroproiektu bat, ez beste modu batera, ez badegu guk ere hartzen gure e, gure zaborraren ardura. Sin más, bueno, pues seria usar ketalarako irutzegula garantitzua. E, bai, pues zeintzuk diren kaltetuak, bai ekonomikoki herri guztiak esandako arengatik, eh behartuta bai, delako ex ordaintzen eh bai edo bai. Eta ere, pues, gertuen bizi diren herriak ez, eta hiriak Donostia bera 2 kilometro dago, maten duela egingo dela hor, baina Donostia hondoan dago, ere bai. Eta irraazia handienak, pues, eski mila bosteun milioi euroko irraazia eramango dute enpresa batzuk, ez? direla bueno, aipatze harren Urbaser, Meridian Investments, Altuna Iuria, Moilua, Muriaz eta LKS Ingenieria. Eta, bueno, pues, orduan aurrera begira, Zer proposatzen den, usagia san, e, egin grazia esatezen nuna momentu batean ikusi zenula ere e, aldeko komezuak ematearena eta hori e, nik uste detemen ere mugimenduntan hasi eratik, pentsatu dela hori zela bidea eta gipuzkoa zutik izena bera horren e, ere duda. E, Bueno, salak pues, eta publikoarekin jarraitzea ikusten da, e, kintza ezberdinak egiten, eta bar, nik ustez importantea dela gaia gaina mantentzea, oa intxasiko dela, pues, e, bueno, pues, denbora da gola indikauzakiteko. Ere bai, esatezen ez, e, legealdi batean egiteko, komo bi urte geratzen zaizkie bukatzeko proiektua, eta dena ondoiteko, no? Bi haik ere, badatu, larrituak aldo hortatik, Ordun zirrikitu legalak ere biatu beharko direla atzeratzeko, atzeratzeko, eta... E, Bueno, beste modu batean. E, beste, beste, gurea ez, baina beste, ahibidez, usurbien e, alkatezatik eragakitzen beste modu eta horregiteko zan, erakustea usurbiek ez duela behar erarustegia erabili, no? Komo gestea, e, beraien hondakinak minimum minimo, oso minimo, minimora, eta horren bidez ere, zilegitasunak entzea erarustegiari edo jea txikan egoteari, erakusten, ba, ez dela beharrezko ahintzako, no? E, baina hori, bueno, esaten nuna lehenago, eh? Zegia lagipuzkoa zutik endagoela oso jende ezberdinak, e, apoiatzen ditula alternatiba oso ezberdinak, orduan, nire ustez bai da importantea alternatibaan pentsatzea, baina ez dela beharrezko dela alternatiba bat izatea e, zerbaiten aurka juteko, no? Osa, hau dago gaizki eta punto. Eta geroia ia, e, ez da idatuko dugu, eta importantea, pues, karo, ondakina garigalako egiten eta akudatu behar Baina, bueno... E, Orrerre bai. O bezala talde bezela hau bateko erantzun bat. Eta eta ezakitu, fiskatu orrela, hori. Orre. Claro, ahí está. Antes No que que después de a Jose y, y oírte a ti, no que es que a, a mí antes se me había quedado una cosa ...una cuestión por decir que creo que, que sí que puede introducir algo también... El, eh, ...cuestiones del marco general del, del desarrollismo, del hiperdesarrollismo... En, ...en el territorio en el que vivimos, en donostialdea Aldea, Guipúzcoa, Euskal Herria... ...y es lo siguiente, eh, cuando, o sea, referirse a un proyecto... ...en este caso como el de la pasante de metro... También tiene un marco que a veces que a veces eh, en ocasiones eh, los propios promotores del proyecto el proyecto el gobierno vasco también nace que asome y es el siguiente quiero recordaros que el año pasado hace mediados de julio en la cámara de comercio de aquí de guipúzcoa ahí en el antiguo hubo una, una presentación A un, a un cierto sector de, de las empresas de Guipúzcoa, también lo planteaban como una cuestión abierta, por eso fuimos alguna gente, presentaban este proyecto. En este marco, el exdirector ahora, entonces era director, pero el exdirector ahora de Eusco Trenbí de Sarea, José Luis Sábas, que es un señor del, del Partido Nacionalista Vasco, Este partido que no se atreve a traducir correctamente su nombre al castellano. Nunca nunca se, se postulan como el partido vasco defensor de Dios y las leyes viejas, ¿no? Imaginaros, el cartel electoral sería fantástico, ¿no? Yo creo que deberíamos reivindicar que lo hiciesen. ¿eh? Bien, pues Sabas dijo que este proyecto era importante para que Donostia, Donostia Aldea, entrara a formar parte del selecto club de las 170 ciudades del mundo que tienen metro. ¿No, no? Y esto que parece como una especie de butad, de salida así, él es graciosillo ya de por sí. Si le seguís por ahí, Sabas es, es, es, es un tipo, que es Bilbao y eh, no, no tiene nada que ver, pero ha estado mucho tiempo con responsabilidades en bilbo allí en y es tiene esa cosa del bocho eh, del bocho ilustrado eh. bueno a lo que voy yo lo que quiero decir es que este afán este afán compulsivo eh, de construir Donostia Donostialdea Guipúzcoa y Euskal Herria como una marca que se vende en el mercado global de las marcas este afán compulsivo en el que meten muchísimas energías muchísimo dinero público, es una de las componentes fundamentales del desarrollismo. Es decir, esta huida pa'lante. ¿no? Eh, salimos del atracón del 2016, aquí. ¿no? El 2016 es una instancia fundamental. Ha sido una instancia fundamental, como suelen decir ellos, para colocar Donostia, Donostialdea, en el mapa. Como si estuviéramos flotando en el éter y esto nos colocase en el mapa. ¿no? Pues así es, eh, desgraciadamente... La marca Donostia, ¿cómo se construye la marca Donostia? ¿Cuáles son los emblemas de la marca Donostia? Bueno, pues quieren que poder decir que Donostia tiene metro sea otro de sus emblemas. No es la barandilla de la concha, es algo mucho más complejo, pero eso es muy importante, ¿no? Y claro que se enmarca en todos estos vectores de la convivencia, ¿no?, de, de, de la promoción de lo que ellos llaman convivencia, que no deja de ser un tengamos el capitalismo en paz, ¿no?, eh, Cómo se desmonta esto? Eh, a la gente nos gusta vivir una marca, alguien se ha ido a vivir a... dentro de una botella Coca-Cola alguna vez, ¿qué tal se vive ahí dentro, no? Porque marcar, además, marcar en ese sentido es que ya no es de todos, ya no es de todas. Una marca es lo que tiene. Aquí se ha visto gente paseando con un tatuaje de un de barras en el tobillo y un tatuaje del logo de, Don, de Don, eh, Donostia 2016, Capitalidad Cultural. Hay fotografías de gente que con la gracieta eh, se tatuaba, eh, de esos tatuajes que luego se van, son eh, tatuajes de broma. Pero, sí, sí. Sí, pues eso se ha, se ha visto, ha habido fotografías y el 2016 tenía un taller para poderte hacer eso tú en tu casa si querías. Pero... Eh, Todos tenemos una marca, todos de una manera u otra contribuimos a ese desarrollismo. ¿Cómo sobrevive, ¿Cómo sobrevive el desarrollismo? Porque tenemos lo tenemos inoculado también. Yo no os voy a hacer un discurso moralista. Pero eso quería decir que proyectos tan delirantes como el de la pasante del metro se enmarcan también en esa historia. Ellos creen, y así lo pregonan, que para librarnos de los peores efectos de la globalidad armada, hace falta poder competir en condiciones en el mercado global. Y esa huida para adelante, eso es el desarrollismo en gran parte. ¿no? Eh, yo creo que eh, muchas de las resistencias y de las, de las de nuestras obstinaciones tendrían que poder juntarse en ese entorno grande de cómo resistir juntas y juntos en a la marca Donostia, que, que, que nos penetra por todos los poros. O sea, están todo el día con la matraca y detrás hay pasta, hay pelotazos, hay inversiones y sobre todo hay una promesa que no se puede cumplir. Esa promesa que continuamente nos hacen, de que solo sumándonos a esa construcción De, de, de, ...de nuestro territorio, de, de, de nuestra vida... ...porque nuestra vida también pasa a formar parte de esos ingredientes... ...cuando aquí se propone eh, que tantas áreas de gestión de lo público... ...queden en manos de los intereses de la industria turística... ...no están haciendo más que eso, nuestras vidas van a formar parte... ...de esa experiencia que tienen que tener los turistas... ...la marca se vende y se construye de cara a inversores y al intereses de la industria turística. Eh, yo creo que esto tenemos que pensar juntas y juntos cómo resistir ante estas historias. Resistiendo a proyectos como el de la pasante, estamos intentando aportar un, un no sé, una, una visión de la cuestión. Eh, en fin, eso quería decir. Vale. Vale. Bueno, se oye, ¿no? Pues me toca. Bueno, yo, yo voy a hablar sobre lo que es Belarcha II, el Ditu. Es un, una pelea que tenemos aquí en este barrio, en Añorga. Tiene mucho que ver con todo, al final, con todo lo que estáis hablando todos vosotros. Eh, y bueno, os voy a situar primero dónde está Belarcha II. Belarcha, eh, Belarcha, todos conocéis por el polígono donde está situado el Decathlon y otras muchas, otras muchas industrias. Y eso, en un principio, era un proyecto mucho más grande. Entonces, a partir de donde está de Decatrón, hacia arriba, hay un espacio natural que es el que ahora estamos peleándonos. Eso es lo que se denomina ahora, Belarcha 2 Alto, lo denominan en los proyectos del ayuntamiento. Esto era un plan en su día así de grande, eh, por, por una pelea, entonces ya hubo una pelea vecinal en este barrio para que ese proyecto no se hiciera eh, y se consiguió, digamos, que se hiciera lo que está hecho ahora, bueno, no se consiguió, consiguieron ellos hacer lo que está hecho, eh, de catrón y toda esa zona. Eh, en el barrio pensábamos que, que eso, bueno, pues se había quedado ahí parado, que habíamos hecho un, una gran victoria al, por lo menos, que se hubiera hecho la mitad de la, de la historia, pero bueno, pues como bien habéis dicho por ahí, estado guardado en el cajón el resto y, Y, y bueno a partir de, de, de eso del del 2002 bueno eso sigue estando logrando ahí a partir del 2009 a ver espera que me ordene bien eh, entre entre entre el proyecto aquel que se hizo hasta el 2009 digamos que, que hicieron su trabajo pues el ayuntamiento consiguió cambiar de, de clasificación rural a, a, a clasificación industrial ese polígono. Entonces, bueno, pues es en 2009 cuando nosotros nos vamos enterando de que esto sigue para adelante, de que lo están moviendo y de que han a, aprobado eh, hacer algo en ese, en ese polígono. Eh, aparece, se supone en el Boletín Oficial del Estado y por eso consecuentemente dicen que tenemos que estar enteradísimos, que tenemos que estar enterados. Como sabéis todos, aquí no todos los días no leemos nosotros el Boletín Oficial, y entonces pues tiene que haber alguien que te de repente te dé la alarma, ¿no? De que, oye, que esto lo están moviendo, ¿no? Eh, aquí pues habéis visto qué bonito nos han dejado la bulevarización esta y eh, también fue una pelea del barrio de dos años y medio continuamente para que esto nos hicieran algo con el tráfico y fuera un barrio normal y bueno pues para esa para esa vulgarvilización hubo un trabajo vecinal hubo un trabajo también con el con el ayuntamiento y con diputación en su día Y, bueno, al final, pues hubo muchas consultas, vinieron, fui, aportamos cosas, hubo un trasvase de, bueno, de, de, de información y de, y de realización del proyecto, ¿no? En cambio, pues resulta que para este Belarcha 2 ha sido súper ocultísimo, porque no se ha hecho lo mismo, ¿no? Es lo que nos preguntamos en el barrio. Y, bueno, eh, el proyecto, eh, quería también deciros, para, para aclarar más la cosa, que… Ahora lo que es en el cruce digamos en la rotonda estado de Urbil estáis viendo que se está construyendo ahí eso digamos en su día no nos, no es que nos, no nos estamos peleando digamos por ese proyecto como, como proyecto natural o sea como proyecto ecológico porque esa era una zona ya degradada en su día había, había una cantera y entonces ahí es donde se está se llama proyecto cantera eh, de cara al ayuntamiento y es donde se está haciendo hoy en día pues el Mercadona, eh, un macroauto que van a hacer de estos de ir con el coche y que te den la hamburguesa y bueno, luego se va a quedar otra parte para el ayuntamiento, en ese digamos en esa zona de abajo. Eh, nosotros contra eso, bueno, tenemos una pelea ya digamos de otro tipo, pues si son necesarios más supermercados, si qué convenios tienenes, bueno, sería otra otra pelea, pero bueno, la de construcción y la de digamos Velarchado se ocupa no es esa zona, sería la que os he explicado de, del Decathlon para arriba. ¿no? Y bueno, eh, digamos que a partir de que nos enteramos, eh, nosotros eh, se saltó la alarma en el barrio por gente que vive allí cerca y arriba y sobre todo porque todos los vertidos de obra de esa zona de la cantera de donde se está haciendo mercadona los estaban vertiendo en la zona de velarchados o sea en, un, en, en la zona natural de arriba de arriba del todo además y no sé si habréis visto porque ya hemos hecho ruedas de prensa y, y marchas pues pues es una montaña bastante de bastantes toneladas de vertido además un vertido eh, que no sabemos hoy en día decían que eso era provisional porque lo iban a llevar a otras obras para hacer rellenos no rellenos. La cosa es que ha bajado algo de intensidad porque sí se han llevado algo, pero bueno, es un son vertidos que hoy en día el mismo gobierno vasco, eh, a presión del barrio, eh, les hemos hecho analizar porque no sabemos si son están contaminados o no. O sea, son vertidos que están igual contaminando ese espacio natural ahora y que si encima están llevándolos a otro lado, siguen siendo contaminados. O sea, están haciendo rellenos igual con un vertido contaminado. Entonces están no han dado la resolución de, de eso eso eh, puntualizo porque sale más adelante El, vale eh, otra cosa que nos que nos ponen a la hora de que reclamemos porque nuestra nuestro reclamo, nuestro reclamo de, de mantener eso es digamos hoy en día de, eh, ecológico o natural lo que queremos es que ese espacio se, se quede como está o sea que sea un pulmón verde que en Donostia más porque nos están quitando todos los espacios naturales, como bien hablamos todos, y eh, queremos que se mantenga como está, ni que hagan no sé qué, ni que hagan no sé cuál no, porque es el digamos que hay una parte más arriba donde por cierto está el caserío más anti, el caserío más antiguo de Donostia, que es una zona que está hoy en día protegida, se llama Parque Natural de Unanue, está protegido y esto digamos es lindante. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se uniera a ese parque protegido, o sea, que se mantuviera como está. Y entonces, pues, eh, nos, nos dicen en, en el ayuntamiento, nos han mareado, eh, digamos, andamos aquí para allá, eh, tuvimos aquí, le citamos al concejal de urbanismo en su día, hicimos una asamblea vecinal, eh, dicen que ya se revisaría, que como hay una parte de arbolado, podría eso mantenerse, bueno, que habría que revisar el plan, que se podría mantener dentro de… De la del Parque Natural Conserv Observado de Unanue. Bueno, mmm, pues como bien habéis dicho, si instituciones es, es estar man en manos de que alguien te mienta y te tome como gilipollas. Entonces, bueno, eso lo dijo delante de 100 vecinos de esta de este barrio y, y bueno, otro de los de las historias que dicen es que que si eso se, se cambia el plan natural el plan parcial o eh, que qué es lo que pedimos también cambiar el valor parcial de donosti para que eso se cambie de, de, de naturaleza es que claro que, que costaría ahora como a las promotoras echarles para atrás ya los constructores ya todo esto costaría costaría muchísimo dinero tipo la, la incineradora Y entonces, que, que, que eso también, pues que a los donostiarras costaría no sé cuánto dinero. Y bueno, eso también resulta que es mentira, porque el 2009 se aprobó. Si, si tú has… Eh, hay unas promotoras que desde entonces no estaban e intentan construir ahí y no han construido en cuatro años, legislación en mano, eh, o sea, en cuatro años no se ha construido o no han intentado construir, al Gobierno municipal no le cuesta absolutamente nada. O sea, está legislado que cuatro años, no si no se construye, el, el ayuntamiento eh, se desliga de todos los gastos que pudiera haber a la hora de echarse para atrás en el proyecto, vamos, eso es lo que quería decir. Eh, eh, deciros también que los promotores, digamos, hoy en día son, son propietarios de lo que es la obra de cantera que os he contado, donde va el Mercadona, y gran parte de lo que es Velartcha Velartchados natural hoy en día. Pero para obtener el 100% de lo que es el, el proyecto de Velartchados eh hay terrenos que hay que expropiar también, como explicado, el del metro también, pues hay que expropiar a, a vecinos de este barrio, o sea, hay, hay unos unos vecinos, hay unos Basserris, hay unos terrenos que pertenecen a Basserris de este barrio en los que habría que que expropiarles. Eh, y lo que están haciendo era, pues están intentando comprárselos eh, mediante, pues pues ya sabéis cómo son las expropiaciones, amenazas eh, con una tasa que ellos fijan y además eh, si no se adhieren a, o sea a este bien común que quieren hacer por medio de la expropiación, pues deberían de pagar dinero a la hora de que pasarían a una junta de compensación en la que les costaría mucho dinero a esos vecinos porque deberían de participar en la urbanización de esa zona que quieren construir. Encima, bueno, y luego, eh, bueno, empezamos ahora con las repercusiones que ha tenido en este barrio esto. Las obras… Eh, La pelea empezó a, eh, hace como año pasado, digamos en marzo del año pasado, es cuando nos enteramos, cuando se empezó a mover la gente. Bueno, se empezaron a mover sobre todo los unos vecinos, contactaron con movimientos ecologistas y digamos que… Se me ha ido la olla, pero bueno. Digamos que el funcionamiento que a partir de ahí hacemos en el barrio es eh, por un lado… Hay un se, bueno se, se, se llama al barrio a una asamblea a explicarle explicando lo que pasa y de ahí pues sale una especie de tal de motor que son unas seis, somos seis personas y dos de ellas además viven muy cerca una de ellas es más el montón lo tiene delante de su casa el montón de vertidos y otra también vive muy cerca de, de ahí arriba eh, por otro lado eh, ha habido un el, eh, tenemos un un estrecho vínculo bueno estamos haciendo un trabajo muy estrecho con, con, con tal de ecologistas con la mayoría en el que ellos lo que han hecho es un gran trabajo digamos de seguimiento de pues de todo lo técnico no digamos de todas las obras de, de cómo se tiran incluso casi los vecinos hacemos como de vigilancia que es lo que hoy arrancan los camiones hoy no hoy pasan hoy suben y eh, los ecologistas digamos han hecho ese trabajo de técnico de bueno de, de buscar pues qué incumplen en medio ambiente, eh, como que se mete en el ayuntamiento eh, y también han hecho un, un trabajo de información, eso con nosotros los del barrio, digamos, de información. Información, me eh, refiero a ruedas de prensa, a eh, pues ese tipo de cosas. Eh, y, y sobre todo también pues recopilación de, de datos eh, ellos en su terreno, digamos, ecológicamente mirándolo, ¿no? Y en el, en el barrio pues lo que lo que se ha hecho pues pues digamos ha sido aparte de, de informar al barrio de mover el barrio eh, pues el contacto digamos con los con grupos del ayuntamiento con grupos políticos del ayuntamiento con los abogados abogados que trabajan en esos grupos eh, y también eh, pues también seguimiento de, también de de pues, los movimientos que hacen, ¿no? de cómo están formando digamos la sociedad que tiene que haber ahí para que se haga el polígono, todas estas historias. Y bueno, pues a partir de ahí os cuento las movilizaciones que se, que se han ido haciendo en el barrio. Pues digamos ha habido asambleas vecinales, como ya os he dicho, informando, ha habido asambleas con el concejal de turmo de la Junta, eh, ha habido buzoneos con información, ruedas de prensa, Eh, ha habido Hicimos un taller incluso con los niños de la ICASTOLA y con los padres de, de realización de pancartas y poner cositas por el barrio y de ponerlas. Eh, también se hizo una primera marcha con eh, invitando a la gente del barrio a recorrer el espacio porque había mucha gente en el barrio que, bueno, aquellos allá y, bueno, digamos que no lo conocía. Es que Hay gente, no es un día hoy en día en el que se pase normalmente, se puede andar, pero digamos que, es, que son es zona de propietarios o sea son, son es una zona que, que pertenece a varios baseries no entonces bueno pues en esa primera marcha se hubo como unas 70 personas y además eh, se ligó esa marcha empezó en esta zona de aquí enfrente que de ahí para arriba en su día hubo se, se hizo un, un proyecto de construcción de, de viviendas pero viviendas digamos un, un, para para un poquito de, de lujo, digamos, viviendas de villas adosadas y para eso se removió un montón de tierras en esa zona. Eh, se a, Ahí había un proyecto precisamente de ocupa de ocupa y, y, agro, y agropecuario, o sea, de, de barachas ecologistas. Eh, se mandó a toda esa gente eh, y se empezó a hacer esa, esa, esa urbanización. La urbanización iba a ser terrible Hoy en día, creo, no sé si llegan a seis las las villas o casas o billones, algunos, que se han realizado y como no tuvo éxito la historia, pues la quieren reconvertir hoy en día en, en viviendas más normales, o sea, incluso de VPO o viviendas de, de venta normal. Está parado, pero bueno, eso también ahí está, en el cajón, y lo están tratando de, de, de revivir. Entonces, unimos en aquella marcha esa historia explicando lo que ahí, ahí pasaba, más yendo a Belarcha. Y en medio hay también un camping que hay un señor que se empeña en hacer con una serie de, de urbanizaciones muy fuertes y, bueno, también hubo esa explicación en aquella marcha. Eh, luego hubo otra segunda marcha en su día que se abrió más el campo y contactamos con grupos, con… ¿cómo se llaman? Ay, los grupos de montaña, vamos. Eh, eso, con el Club Vasco de Campiña alguna más. Y bueno, eso fue pues abrir toda la gente que anda, incluso es que una de las propuestas que hacemos en el barrio es que se convirtiera igual en su día como espacio natural en un sitio a visitar, como pues hacer ciertas rutas que pasen por ahí y que la gente pues que anda en, la, en montaña y que hace sus, sus rutas pues pudiera, pudiera conocer eso también y bueno más cosas que hicimos en el barrio pues eh, como siempre hay que sacar pasta pues en noviembre hicimos un barcote en el que todos pues pusimos ahí las tortillas las cosas y, y uno hay una serería en el barrio pues que nos, nos aportó la, la sagardo por la cara gratis y bueno también otra otra cosa otra historia importante que hicimos fue una marcha protesta desde aquí hasta el ayuntamiento Y la esa, esa marcha salió precisamente de una de las asambleas o son sea, una iniciativa de, de una persona y de bueno y se, se, se fue variando nuestra historia en un principio era llevarles parte del vertido aquel de ahí arriba al ayuntamiento y tirárselo ahí encima pero ya sabéis cómo son cómo legislan en estas cosas y cuál podía ser la repercusión de que mancháramos el ayuntamiento, aparte de lo, que, de lo que suponía llevar las piedras, que ya físicamente, pues… Y entonces, pues bueno, en la Icastola hicieron una especie de, con los críos de, de contarles de qué iba esto y qué se podía hacer y, bueno, pues ahí aportaron la idea de, bueno, con papel de estraza, pues hacer como grandes bolones ahí de piedra y es lo que llevamos y es lo que les echamos en Alder de y en el ayuntamiento eh, y en consecuencia de eso pues hay hay una multa, de, no, es muy, no es muy cuantiosa, pero bueno, eh, parece que les ensuciamos mucho el, el asunto estuvimos muy contentos con aquella marcha, fue bastante gente del barrio, sobre todo con críos y familias y, y bueno, hubo hubo más gente de Donosti que se unió, pero bueno, en la, nuestra historia era… Eh, y además estuvo muy bien porque sin quererlo coincidimos con el maratón o con algo así, el maratón creo que fue, o, sí, entonces pues, pues había un montón de gente por la concha y bueno, pues nos vio muchísima gente, se repartió pafletos y bueno, esa era la historia y eh, bueno eh, dentro de todas estas movidas pues claro eh, nosotros al final decidimos eh, por un lado en esta historia andaban digamos los grupos ecologistas y por otro lado el barrio y en su momento pues decidimos ya presentarnos como plataforma delarada el tú y la formamos pues todos los ecologistas digamos los grupos y la gente de, del barrio para no tener ese jaleo que andábamos montando a la hora de informar a la gente que ahora los del barrio ahora los otros ahora los de bueno pues y entonces eh, a raíz bueno hemos a raíz de los vertidos de ahí arriba y otras otras historias más porque las obras en su día eh, por un lado empezaron ilegalmente o sea no tenían permiso de obra segundo eh, no había habido un concurso el concurso que es obligatorio hacer abrir concurso como ha explicado para el También hay que haber un concurso de constructoras que se presenten para construir lo que haya y de promotoras. No se, no se había hecho el concurso, eh, en su día lo, lo denunciamos, denunciamos la, la falta de, de concurso, denunciamos la, la iniciación ilegal de las obras que se están haciendo a la Mercadona eh, y denunciamos también el que en su día habían hecho también vertidos en una, en una reca que baja de arriba abajo por ahí, y digamos que lo habían taponado, entonces hasta dónde iba a llegar podía eh, vinieron los de Ura, miraron, es verdad, no se puede echar a vertidos, además pueden ser contaminantes y además pues pues impiden el paso al agua naturalmente. Y bueno, y la y digamos que la, la los recursos y denuncias eh, que hemos metido que hemos metido han sido, digamos al ayuntamiento, pero nos decantamos al final por por ir más adelante. Entonces, tenemos metidas denuncias judiciales en el juzgado, varias, y por ahora la que nos han aceptado y es la que estamos llevando adelante ahora es sobre la acumulación arriba de los de los vertidos en, en la zona de arriba. Y, y bueno, eh, por ahora en las denuncias han sido, digamos, en, en un sentido natural, ecologista, Y de, manten de mantener el entorno natural como está, además de proteger eh, la zona, eh, pues digamos, con su… no sé cómo decirlo. Ahí hay ahí hay explotaciones agrícolas y explotaciones ganaderas. O sea, hay baserris en, en el que ellos viven de eso y, y es una zona dedicada a eso desde desde siempre. Pero, eh, digamos barajamos la posibilidad también hemos, hemos hablado y tú, tú lo has explicado un poquito más lo habéis explicado todos ¿no? el poder de las constructoras el poder de político el poder económico estamos digamos dejándolo para más adelante porque claro en toda esta movida de papeles y de buscar eh, pues informes medioambientales que no que no se han hecho y que a raíz de que nosotros los hemos pedido los están haciendo igual que concurso, resulta que lo hicieron ni solo se presentó uno, qué casualidad, los que habían los que habían iniciado la obra son los que se presentaron en el concurso. Pues bueno, estamos viendo alguna manera de también pues como lo, lo que tú expresabas, ¿no? de, de informar a, a la gente y de y de, de hacer ver al, al personal que él, no sé, a ver, Pues digamos una denuncia por prevaricación digamos al ayuntamiento y aciers y a cierto grupo político o ciertos y o, y por clientelismo a las empresas porque la empresa que va a sustentar y que va a construir esto hoy en día es tiene varias denuncias diga, en, en otros proyectos en otros proyectos grandes sobre todo en vizcaya e incluso alguna de ellas está imputada hoy en día en juicio y con y con Y con esto con sentencia incluida no entonces a ver cómo se puede contratar a gente que está denunciada públicamente que está imputada en, en, en, en desastres ecológicos además porque son en donde están imputados son pues cosas parecidas pues los purines de vizcaya de no sé dónde las aguas de no sé qué historias historias sobre el entorno natural no y bueno eh, y, un, y una vez más en eh, Pues decir que en Donosti eh, se, se empezó a hablar a, a el verano pasado y después se han hecho cosas, digamos, de, de formar todos parte de un, de un movimiento, a mí me gusta, eh, se propuso y se han hecho alguna cosa, un movimiento en Donosti, y si es más amplio mejor, pero sobre, eh, a ver, ¿qué, qué tipo de ciudad nos quieren imponer, eh, ¿qué, qué, qué es lo que están, por qué, por qué hay que construir tanto porque qué eh, en, eh, por, eh, en este barrio, por ejemplo, el, el polígono ese que quieren, quieren construir, se lo hemos dicho más de una vez, claro, es que no acabo de, de hablar yo de todo, pues que una de nuestras de nuestras historias por lo que hemos, podemos parar velarcha es porque pensamos además que ese polígono es innecesario. Hoy en día hay polígonos degradados, polígonos que se pueden recuperar, tenemos el polígono de, de donde se está haciendo la incine, donde se quiere hacer la incineradora está pasando el monte o sea de donde de, de donde estamos de estoy hablando o sea está nada a dos kilómetros es un polígono enorme es el más grande de viúzcoa donde se quiere hacer la incineradora eh, que hoy en día creo que hay una, una empresa construida o algo así eh, no, no tiene más eh, ahí es donde se quiere hacerla también la cárcel eh, es un polígono que hoy en día to, eh, está vacío Y, por ejemplo, les, les damos los ejemplos. Polígono 27. Es un polígono que está degradado completamente. Se puede recuperar si hace falta si hace falta montar empresas. ¿Por qué hay que hacer polígonos innecesarios? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Y, y bueno, eh, pues eso. Nos gustaría… Se, se, se hicieron varias cosas a la hora de, de juntarnos ¿no? la, los movimientos que estamos en, en pro de otro tipo de ciudad. Y concretamente nosotros participamos en una conferencia, en una charla que se hizo en el Colo Michelena pues con, con todos los que están, metro, incineradora y, y estos pobres que les han tirado el edificio ya de la calle de Miracruz también estaban aquel día, seguían peleando por él, pero bueno, no lo consiguieron. Y entonces pues pues eso, mmm, habría digamos que unirse de alguna manera por una ciudad en la que podamos que no nos impongan las grandes infraestructuras, que por y por y sobre todo, si hay que hacer algo y si hay que construir algo, que se consulte la a la ciudadanía para todo lo que lo que haya que que, que, que nos afecte en el, en el día a día y, y esas grandes infraestructuras que se llevan tanta parte del presupuesto de esta ciudad, por lo menos eh, una consulta y una explicación en vamos, válida y vinculante y, y esto. Bueno, pues no sé si Luego, en el debate, si alguien quiere preguntar a alguien más, algo más, pues iniciamos debate, que quiera aportar, hablar, preguntar. Eh, bai, ni igual gaia errasa da, baina alternativen inguruan, Jose Txon Tzuten eh, ez da contraeramateko, sebulertzen dute esan duzuna, baina esan duzu, antidesarroismoan askotan ez, e, tabu bat edo zailtasunak izan ditugula horrekin, eta bueno, gero ahinoak esan du ez. Nik uste dagoela, batetik ez dagola beharra ez, beti beste kontrako zerbait erakusteko, baina gero beste askotan batzen gaituna ezetza dela, ez? Eta posetorri zait, ba, memoria fiskat historika egiten badugu ez, zelan eh hitzetegilditu elkarlana sortzen denean justo horrez bermatzen da alternativarik ez babestea aurreko borroketan alternativaekin e, banatu, ez? Zelako borroka da mugimendua eta beraz, bueno, batzuen ikus borroka galdu, ez? Eta frakin adibidez frakines mugimendua sortu zanean ere nik neukan hor keska batzan, bueno, ez, energia berriztagarrien alde egiten zala eta zelan bueno, ez, horrek ere mugatzen du mugimendu baten potenzialitatea, ze hor ez gara berdin kokatzen ez? Eta aldiz igual ezetzen horokorrean, baigual errezago. Eta karo hori igual ezetzen dago horren argi, ez? Baina torri zait e, Erra kontrako mugimenduan, non daudenain bat talde do kolektibo, ez? Eta hor e, bueno, pues, alternatibarik planteatuko basan edo sartuko bazan hori borrokan barnean, nola ekidin hortik, poskazu antan, ez? Bueno, boteretik edo beste bestespazio batzutatik erabiltzea hori gusto movimiento apurtzeko eta tan baten, bueno, pues, izan daitekean borroka bat momentu honetan, bueno, es eh gizartearen partes berdinak e, barnebiltzen ditulako, ba, ba erabiltzea hori apurtzeko, es, eta bueno, ez dakit horren izpiak ikusten direne edo, e, baina ez dakit, es asin apunte modun. Mm -hmm. Bueno, yo sí quería un poco interpelaros a las cuatro personas que, que habéis venido eh, a partir de un poco la afirmación de Miquel Amorós. El antidesarrollismo es la trinchera donde hoy está el anticapitalismo. ¿Cómo contempláis el anticapitalismo dentro de las problemáticas que, en las que estáis? Bueno, yo ya he dicho algo antes sobre, yo creo que no es ninguna tontería el, el reflexionar sobre, bueno, y actuar, ¿no? Que, ¿Cómo quieren que tengamos el capitalismo en paz? O sea, ¿cómo… Eh, en que estamos en un periodo en el que quieren volver a poner la máquina en marcha, eh, donde… Un periodo en el que la automatización eh, se va a acelerar y la introducción de las máquinas históricamente, bueno, ya sabemos en la historia, eh, desde que se lanza la barbarie capitalista adelante, que la introducción de máquinas no supone eh, que, que se trabaje menos o que trabaje más gente, que se reparte… No, no son procesos que tiendan a la distribución de la riqueza, ni mucho menos… Eh, yo creo que están entusiasmados piensan que ya no hay no hay nada fuera del capitalismo están entusiasmados quienesmu eh, quienes promueven en este momento la eh, el hiperdesarrollismo están, están que, no se, que no, vamos que se salen no hay movimientos de resistencia eh, muy fuerte ante la precarización, y eh, hombre eh, el capitalismo es corrupción no al final eh, las nuevas vías de corrupción con las grandes obras públicas no son nuevas eh, qué poco se ha hablado aquí de, de, de la qué poco se ha hablado eh, digo en euskal herría que pocos Qué pocos dosieres, qué poca investigación de campo se ha hecho en muchos aspectos. Yo creo que hay tantas cosas que hacer, ¿no? Muchas cosas que hacer. No sé, yo en resumen lo que diría es que la, la, el presentimiento que… Yo me, yo me identifico con la gente que tenemos el presentimiento de que, de que se han venido arriba, se han venido arriba, piensan que… Que, que no tienen las dificultades que tenían hace siete ocho diez años y bueno cómo resistirse a todo esto Pues la pregunta del millón o sea cómo cómo situar eh, yo creo que todos los que to, las iniciativas que aquí ha, hemos contado algo eh, se nos situamos ante la de defensa de los bienes comunes, ¿no? Como eh, reflexionar qué son bienes comunes, cómo cómo están siendo eh expoliados, cómo, cómo se organiza el saqueo, cómo se organiza sobre todo el que nos olvidemos, el que el que el que todo por la pasta, ¿no? Decir, bueno, sí, teníamos un río hermoso, pero fíjate tú, eh, <coughs> eso había que había que ponerlo en valor, ¿no? Como Yo creo que esa es la cuestión, defender los bienes comunes, eh, hacer comprender a, a mucha gente que, que no se puede usar el fruto de, de nuestro trabajo de esa manera. Aquí estamos 25 personas, ¿contribuiríamos a la pasante del metro con 15.000 euros? ¿Qué os parece? ¿Eh? Eso repartiéndolo entre toda la gente de, de Donostialdea, si se reparte entre los Donostiarras una, que eh, toca más, ¿no? Por cierto, que últimamente para entrar en los estándares de la Unión Europea de, de, de áreas metropolitanas, eh, la Unión Europea ha puesto un listón en 400.000 habitantes. Sin embargo, Donostialdea desgraciadamente en los cómputos territoriales que se venían haciendo solo llega a 325.000. Bueno, pues están incorporando a más gente en la última evaluación de la diputación dice que somos 401.000 en la Sí, sí, pero es que andan andan así, andan andan a todas, ¿no? Bueno, en resumen, eh, cuestionarnos y, y, y volver a hablar de qué son qué son los bienes comunes, cómo se defienden, qué, qué es lo que está haciendo hoy el, el, qué es lo que está haciendo la mafia con todo esto, la, la gigantesca mafia. Yo creo que no, no queda otra. De todas maneras tú por qué preguntas eso, joder. Sí. <risa> poco a partir de la afirmación de de Miquel Amorós que, que pienso que es una persona que pues ha introducido aquí el término antidesarrollista, sobre todo muy ligado a las a las oposiciones al, al Taf y a todas las experiencias que se han que se han vivido ahí, ¿no? Y, y así así la firma ahí. No, no lo digo un poco por, por llevar a… sino cómo se contempla, ¿no? de alguna manera, el término anticapitalista, es qué parte o qué, qué porcentaje suma al, al conjunto de, de la lucha, porque por el interés de que sí entiendo, sí entiendo que es, es un, un filtro importante en, en, en las luchas mantener un horizonte anticapitalista ...de a la emancipación o transformación del, del estado de las cosas. Eh, bueno, bueno yo a tu pregunta... Ah, no, no sabía muy bien cuánto contestarte. Yo, digamos, que el capitalismo yo lo, de, lo defino siempre como el gran negocio. ¿no? Esto hay que hacer negocio. negocio Y el negocio se hace pues con todas estas historias que, que, que, que vemos... Y, y con cosas mucho más grandes claro los superproyectos y, y entonces yo como lo, lo veo así que el capitalismo es hacer negocio con los bienes públicos privados con lo, lo que la, lo que haga falta que, que alguien que algunos que, que, que cierta parte de este de la población de este mundo que son unos mínimos tengan mucho dinero cada vez más y, y pisan lo que sea para tenerlo entonces bueno esa es mi Mi, digamos mi, mi estructura de la cabeza de, de lo que puede ser entonces yo la, la alternativa que veo pues es un poquito lo, lo que he explicado yo no digamos no a esto es movilización movilizar estar al alerta estar qué es lo que eh, siempre eso alerta vigilante de lo que nos quieren quitar lo que nos quieren pisar y, y movilización movilizar eh, pues en, en mi casa como he explicado Estamos movilizando al barrio lo queremos movilizar queremos movilizar luego más allá de todo esto queremos movilizar a donosti con todas las peleas que haya para que no nos hagan la ciudad que quieren y ese es el para mí el secreto de, de hacerles frente no no no lo, no lo veo otra manera porque claro si no cuentas con gente eh, dispuesta a pelearse pues poco poco malo tenemos contra semejante monstruo porque lo tienen todo, o sea, lo tienen las estructuras, tienen la gente trabajando diariamente para ver en dónde pueden invertir gastar o lo que sea más, o sea, y encima se lo estamos pagando nosotros, o sea, todo lo pagamos nosotros, o sea, encima les contribuimos a que a que puedan engrandecerse más, ¿no? Entonces, vamos yo ya lo llamaría pues sería estupendo llegar a una desobediencia masiva de De, de todo el mundo en contra de muchas cosas, no? Pero bueno, pero para eso hay, hay que trabajárselo. Hay que tener voluntad. Así lo veo yo. Eh, nik lehenua ipatudet eh, eh, pixka bat, o sea, eh, netzako ezinbestekoa da eh, alternativa, bueno, alternativa garatzea alden neurrian, ne eh, noski, eta batzutan teknikoki ez dira beharrezkoak, baina badira beste alternativak eta dira... E, gu sortu beharreko alternatibak eta hortarako guneak sortu behar ditugu. Ez baitu goie proiektatzen e, ez dugu ezer erakusten. Alegia, nehitzako dago hor e, autokritika bat e, egin beharra, e, ezkertiar e, al, e, alderrietatik hasita mugimenduetatik, e, sindikalismotik eta denetik, ba, ez dugu ez dakik proiektatzen gu nahi dugun e, bizi eredua. Berai ez altzen digute progresoa, ez? Eta progresoa hori badakigu e, zertzu posatzen duen, eta noren eskuetara joaten dan. Baina guk iguar, e, eta gustatzen zait e, asko, Latinoamerikan Amerikan erailtzen den, e, elbuen bibir, ez? Eta e, alde horretatikan e, sortu behar ditugu e, guneak, nun ditugu plazaratu edo erakutsi zertzu, Zer den, elguen bibir guretzako, ez? E, ezan nahi ba, dut, eta hori eraiki ibarko ditugu pixkanaka, eta ez e, askotan e, makroproiektu hauek sartzen dituzten erritmoetan, ez? Neretzako funtsezkoa da, e, e, guk eraikitzen astea, ez? Gure e, e, irudimenean dauden e, e, zea ereduak, ez? Hor? uchuna ondia somatzen dut eh esker ikuspegitikan. Azkenean kapitalismoak eh pues, asko e, irabazi ditu, bueno, edo orokorren eta gu, gure zenan e, kapitalista eh zen hori sartuta daukagu eta nik uste e, egin berdegula kateak hautzis eh ba e, Ba berriro lehenno esaten duna ez Ko komunidadia hori e, irudikatzen astea ez, eta horterako sortu garitugu espazioak. Neetako ba, e sinbestekoa da, eta nik adibidez bezala jartzen dute gure proiektua zeren, eta garatzen joan da e, pixkanaka baina lorpen batzuk lortu ditugu. eta Leno astu zaite komentatzea horietako bada bueno, eta apaisi hartzarena, gehienak dakizute aferoari. Hor, sekulako resistentzia egin dugu. Osea, nik hori ere valoratzeko e, beste kontu bada. E, resistitzen jakiru behar dugu eta e, hor, gogor egin behar dugu, ez? Eta, e, lorpen noietako bada, ba, apaisiartzako e, ere mua, astu zaite eta horregatik apuretsatzen deto orain komentatzeko, hor, e, bostet tarea E, bazieran ez ziren sartzen lurbankoan eta gure erresistenzia e, e, e, zeha horren gatikan eta sortu zen gatazka bat e, espekulatzailea ditugun ondoko bizilagunekin eta horri esker ba, proposatu zen e, e, bost horiek e, lurbankoan sartzea. Guretzako naiz e, oza sea, kusurak e, komentatu behar dute esleipena egin zan eta e, irabazirin dugu eta e, guri egokitzen zaigu kudeatzea. Jarraituko dugu e, bizilagun insoportable horiek aurrean izaten, baina jarraituko dugu, o sea, zeren e, e, sinisten dugu horrela izan behar dela. O sea, ez dugu amore emango, e, e, naiz e, energia e, oso txarrak onduan izan, osea, Eske beti gaude e, inguratuta energia txarraz, es, aurre egin berdiago. Ordun noretzako hor e, aurrera begira planteatuko dugu halako e, espazio bat sortzea, ja daukagu e, proposamen bat hor e, gabiltza lantzen eta pizkat e, e, ba orain e, egun hauetan e, e, Euskal Herrian barna zaden e, bida dagoela ba, tankerako zerbait, ez? Osea, edo sortzen ditugu e, defentsarako e, espazioak nun garatzen ditugu gure ereduak, eta hortan jarri bat ditugu pilak eta e, eta aldala, aldala ba zea, ba, esparru bakoitzetikan igual e, iruditzen zaite elikadura zubiratza aldetikan errezagoa dela irudikatzeko Baina, baina, baietxe bizitzan edo, e, e, zera, e, energia esparruan, edo, zera, baina proiektatu egin behar ditugu. Ne, bueno, hori da, nire ikuspegia ez dakite. Eta, nien itzpotoloat, nola ez dakizkit botatzen, nik egiten ditut nire ekarpen sumeak, e, ekintzak eginez eta... Bueno, ba, hori, ba, iruditzen zait, hori e, egin behar da Bai, nik eren nainioen la, lagunari erantzun. E, bueno, aldatze pixka galdera eta esaten detea zergatik iruditzen zaian, erraustagaren kontra jutea, antikapitalista dela edo izan daitekela. E, bai, o, e, ondokoak esan duen bezala alde batetik, klaro, dela enpresa bat, nun lukratuko diren, diru publikotik enpresa batzuk eta bar, Baina niretzako gehi ozen, ere, ba, soluzio bat planteatzen dizutenean, zure kontsumore duarekin aurrera jarraitu alizateko etengabe, eta gainera horrek, como e, desagertzea horrek sortzen duen ondakin guztia, pues, oza, hor dago kapitalismoa, ez? Eta, orduan, e, karo, kentzen dizu ardura, e, zu jarraitu dezakezu konsumitzen nahi ez un puntar arte, jarraitu aiteke moduntan produzitzen, eta gainera desagertuko da, ez? Eta, orduan, hori bisibilizatzea eta... E, Como esatea es erantzun horri eta guk gure e, guk sortzen dugunaren ardura hartzea, pues bueno, ezakitu. Ordu, eh noretzakort gure kasuan, eh da como bueno, lasaizuk segi eh eta kontsumitzen baina arte daite den guk konponduko dizu garazoa, pues ez, ez? O guk hartzen dugu guk e, dagoen arazoaren eh estoa eta, eta ordu, mu berri. Lehen dengo parkatu horrela e, azaldu eta desagertzea eta horrela azaltea, baina. Zortzeak ditugu, e, bukatu nahi dugu garaiz, e, bestela nasko dauzkagu eta jasoketa eta bar. Eta horrein, e, nena hemen e, antzerki eta gingo da, orduan e, amaira barko dugu guztioani, bale? E, Zortzeak dira. E? Eh? Basa, ez mes, ez guri, ez. Ema... Nahi, bat jarri beste data bat jarraitzeko, eh? Hor? <laughs>